¿Cuál es este modelo de organización sindical que cree que lo más importante es simplemente el reconocimiento, como decía José Pedraza, como decía Hugo Moyano, este modelo de organización sindical que lo que quiere hacer es imponer una forma sindical, utilizada para disfrazar, para distorsionar y para destruir? Ya se lo dije la otra vez, lo que no hace la policía, lo que no hacen los jueces, y bueno, en la medida que podemos hacer nosotros los ferroviarios. todo lo que oyen, obviamente es una operación de nuestra producción de, de, una, de una conferencia que dio Cristina. junto con Moyano y Pedraza hace un año y lo último que estaban escuchando... No, ah, último... pará, ¿Cristina dijo lo que dijo? No, Ay. no, lo modificamos un toque nah, para... Ok. Lo que hicimos fue correr la paja del trigo y de, de, decir lo, edita, lo, lo que centralmente quería decir y además estaba lo último que escucharon es Pablo Díaz, uno de los vindicados como responsable del asesinato de, de, de Mariano Ferreira, que, que, que a las vías del tren en ese mismo día, el miércoles pasado, decía lo que decía acerca de, de que lo que no haga la policía, lo que no haga los jueces lo va a hacer la patota sindical. Interesante, estamos, ¿no? Estamos Estamos comunicados con Oscar del taller de estudios laborales. Oscar, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bien, ¿vos, Oscar? Todo bien. Oscar, estábamos escuchando recién a Pablo Díaz el sindicado como uno de los autores intelectuales del asesinato de Mariano Ferreira el miércoles pasado eh, diciendo que lo que no iba a hacer ni la policía ni esta hipótesis de gobierno se iba a encargar de hacerlo la burocracia sindical y pensamos durante esta semana que nada mejor que hablar con ustedes que vienen, que son unos estudiosos del fenómeno de la organización gremial para que nos cuenten un poco cómo, cómo es esto el fenómeno de la burocracia cómo actúa eh, y por qué termina donde termina qué pensás al respecto Bueno, mira, hay una cosa que por ahí eh, hay que aclarar de movida, ¿no? Que es eh, a, a Mariano lo mató, digamos, lo puede haber matado a la patota, pero lo mataron defendiendo la tercerización, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque hay que... que yo veo, escucho muchos discursos en los cuales se carga las tintas en la, en la burocracia, lo cual es correcto, pero se olvida de que la transición es una una, una estrategia empresaria sí. muy extendida, eh, y que en última instancia, como siempre, la que termina matando es la patronal, ¿no? Claro. En este caso, a, tra a través de un grupo de barra Bravas, este de, de patota de cosas que no sabe muy bien qué es, porque en realidad en este caso, además, además, el sindicalista es empleador. Claro. ¿no? Es una de las cosas más perversas que ha... Generado la década del 90, ¿no? los, los sindicalistas empresarios. Claro, totalmente. Es un, una burocracia 2.0, digamos. Sí, sí, sí, tal cual. O sea, en este caso, eh, lo que se viene diciendo es que José Pedraza se ha transformado en un sindicalista empresario que eh, y que el conflicto estaba dado porque si los tercerizados pasaban a planta permanente, eh, él se quedaba sin las compañías tercerizadas. Sí, y se quedaban con, con menos. eran aumentos salariales y se quedaba con menos el subsidio, en realidad. Acá lo hay que discutir este además del fenómeno sindical, este fenómeno de que acá hay un empresario, ¿no? Claro. Pedraza es un empresario y como actual, como tal defiende sus, sus intereses, ¿no? Claro. sí, sí. Ahora, ¿vos sabés que a mí algo me llama la atención o que no le encuentro explicación y quizás ustedes lo tienen más, más analizado ¿eh? Hola. Es, sí, ¿me escuchás? Ahí sí, ahí sí. No, te decía, que algo que me siempre me, me, me costó analizar o encontrarle una vuelta es por qué los trabajadores siguen, de alguna manera, teniendo algún tipo de, de respaldo o alguna algún tipo de relación, si se quiere, más bien pasiva con, con este tipo de personajes. ¿Qué, qué explicación le, le podemos dar a ese fenómeno? Bueno, yo creo que tu pregunta es clave, ¿no? Porque si no, a veces... este nos damos respuestas autocomplacientes de que nosotros somos buenos, que la gente quiere pelear y la claro. autoplacia lo traiciona y la Pero realidad es mucho lacra. más compleja, ¿no? Sí. Y es lo que señalas vos, este eh, es un model, el modelo sindical argentino ha sido en muchos casos un modelo delegativo, ¿no? en el cual eh, bueno se supone que el dirigente dirige, que es el que maneja las cosas, que mientras consiga algo este, está bien, ¿no? Sí. Eh, es un eso daría para para hablar mucho pero en principio por lo menos hay que registrar esto que decías vos que es eh, por acción o por omisión la gente salvo casos aislados deja a estos dirigentes porque cuando se los quiere sacar de encima podemos hablar del subte pero podríamos hablar de muchos más casos se los termina sacando de encima no sí. y tiene que ver yo creo que con en algunos casos una evaluación de una relación de fuerzas de la gente que dice esto no lo podemos cambiar sí. porque estos en esos últimos años estos dirigentes han tenido una política de conseguir determinadas mejoras entre comillas para el sector el núcleo duro afiliado, ¿no? Y después bueno los tercerizados, los trabajadores en negro que se arreglen, ¿no? Sí. Pero es como que se da una política hacia el sector, este, hacia cierta base social y esa esa base eh, reconoce esos logros y eh, No se hacen olas, ¿no? Claro, Oscar, igual, digamos, eso es un, es un modelo de explicación que sirve muy bien para pensar, por ejemplo, el fenómeno de Moyano, ¿no? Está eh, asentado en el sindicato más fuerte de los últimos 20 años en Argentina, que son los camioneros, que tiene que ver con la estructura del país. Sí. Pero ahora, la, la, el reverso de la, de la construcción del sindicato más fuerte del país, que es, Mo, eh, que es Moyano y Camioneros, es la Unión Ferroviaria, que tiene hoy por hoy el 10% de los trabajadores que tenían en el 91-92. Sí, pero vos sabés que nosotros vemos en, en varios Este, sindicatos por el estilo sí. es que, digamos por un lado está esta cuestión de asociarse ¿no? y pasar a ser patronales sí. y por otro lado, asumiendo que tiene mucho como su poder económico ya no depende de los afiliados, sí. porque en muchos casos hay acuerdos con las patronales en los cuales, y esto está muy extendido lamentablemente, en las cuales las patronales le pagan un porcentaje de la masa salarial claro. en cláusulas tales como para formación eh, para recreación etcétera, etcétera, entonces Lo que hacen las patronales con esto es bueno pagan una parte de la masa salarial sabiendo que compran el derecho a tercerizar, compran el, el, el derecho a, a tener trabajadores en negro, y estos dirigentes sindicales lo que hacen es, bueno, saben que su poder económico no depende de la cantidad de afiliados, depende de esa cantidad de plata que reciben, y si sí les sirve tener un núcleo tal vez pequeño, al que tengan con salarios relativamente... Pasables, sí. este, en blanco con buenas condiciones con algún hotel cosas por el estilo entonces claro. hacen digamos un doble juego tiene un ingreso muy fuerte y a su vez tiene una base relativamente restringida manejable con ciertas mejoras que a las patronales no le afecta demasiado ¿no? Oscar Cambiando un poco la, la orientación de la, de la entrevista, sí. teníamos mucha, mucha ganas de charlar con ustedes para que nos cuenten un poquito acerca de cómo ven esto. A partir de lo que pasó el miércoles pasado, un, un, un clamor popular tiene que ver con eh, atacar a la burocracia sindical, atacar a estos eh, sindicalistas empresarios y a, a todos los responsables dentro del ámbito de los trabajadores de eh, la coacción violenta y del asesinato, por ejemplo, de Mariano Ferreira. Y una de las cosas que se decía era, bueno, la responsabilidad del gobierno y del Estado Nacional respecto de esto. ¿Qué iba a hacer el gobierno nacional? Y una buena pregunta para arrancar con ustedes es, ¿qué debería hacer o qué debe hacer un Estado o un gobierno respecto a la burocracia para limitarla, para atacarla, para destruirla? Bueno, acá hay una discusión que es histórica del movimiento obrero, ¿no? Que es si se acepta o no se acepta la intervención del Estado en los sindicatos. Una posición que son, digamos, los anarquistas para ahí son el caso más extremo, pero que en general eh, ha impulsado la mayor parte del sindicalismo, podemos decir, más combativo, más interesante, es que el Estado no tiene que meterse en la vida interna de los sindicatos, porque eh, precisamente los trabajadores no tienen por qué tener una tutela. Ahora, creo que sí uno puede decir que eh, desde el Estado y el gobierno se pueden hacer muchas cosas. La primera, que en este caso sería la más obvia, es no convertir a sindicatos en patronales. Claro. Es decir, si, si, si como pasa fundamentalmente en, en el sector ferroviario, pero también pasa con los y, y otros gremios, se si juega ese doble rol, obviamente se va a desnaturalizar por completo el rol del sindicato. El otro tema es hacer cumplir las leyes que dan protección a, a la acción gremial. Eh, digamos, esta cuestión de, de que hay algunos casos de la ju fallos de la justicia favorables pero falta mucho por hacer, que es eh, no permitir eh, despidos por, por tener acción gremial, no por ser activista eh, hacer respetar la ley, como en el caso del subterráneo que no le dan la personería y es, es, es vulnerar la, la constitución nacional, uno ve que el ministerio ha avalado convenios colectivos y ha avalado estatutos que están reñidos con con la legislación laboral o, con, o con, la, con la Constitución. Es decir, yo creo que en realidad si uno tendría que exigirle al Estado sería, en primer lugar, que no sea cómplice en convertirlos en empresarios. Después lo que tendría que hacer es garantizar las condiciones mínimas para que se pueda existir acción sindical libre de cualquier trabajador. Después el, el desplazar... a las conducciones burocráticas esa estaría que, que tenemos que llevar adelante los trabajadores ya o sea, no no sería yo creo que sería incorrecto pedir que el estado haga lo que no hacen los trabajadores pues si los trabajadores no lo hacen eh, sería una imposición no ahora esto no quiere decir que el estado no tenga que hacer nada digamos desde eh, control más elemental lo que no hizo la, eh, digamos el otro día la policía federal liberó una zona no digamos de no ser cómplice en cuanto a formar emplear, este patrones, no ser cómplice en cuanto a decretar zonas liberadas, eh, no ser cómplice en cuanto al financiamiento, porque el Estado financia bastante a los sindicatos. Además de las patronales, eh, el Estado, a través de distintas vías, este, termina financiando a los grandes sindicatos. No a los sindicatos que más precisarían financiamiento, sino a los grandes sindicatos. Y, pero repito, lo que es fundamental sería que se cumpla con la ley y que se obligue a las empresas... Por ejemplo, a reinstalar delegados, como pasó en el caso de Kraft, de FATE y demás, ¿no? Sí. Eh, el, el Estado tiene herramientas para presionar a las patronales, tiene múltiples herramientas Oscar, y no las utiliza, ¿no? Oscar, una pregunta para responder casi sí o no. sí. Pasó una semana de lo que pasó con Mariano Ferreira, el asesinato de Manuel Ferreira. Sí. ¿Vos ves algún tipo de reacción de parte del Ministerio de Trabajo o de Poder Ejecutivo Nacional para, para hacer cumplir estas cuestiones, para algún tipo de modificación en su conducta? Mira, yo veo eh, acciones en relación al caso puntual. Claro. Veo al... con las sí, casas. en relación ah. al caso puntual porque le jode. Sí. No creo que en lo demás este, efectivamente vaya a haber cambios porque... Eh, eso significaría enfrentar patronales... Doy dos ejemplos, ¿no?, entre los muchos los que sí. uno podría mencionar. Significaría enfrentar a Kraft y a la Embajada de Estados Unidos, significaría enfrentar a FATE, significaría enfrentar a Benito Arroyo, ¿no? Sí. Este, entonces, no, no creo que en lo sustantivo se avance por ese lado. En el caso puntual creo que sí, porque, bueno, este, es, es algo que si no dan solución... Y queda muy desprestigiado el gobierno. Pero en lo sustantivo no. tuvieron hasta momentos de mayor fuerza para hacerlo y no. Yo no he visto que esto se haga, ¿no? Oscar, muchísimas gracias. Como siempre, muy claro la columna del Taller de Estudios Laborales acá en FMI. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Muy bien. Muy bien. Y que no...